Perdidos en la niebla, el colibrí y su amante, dos piedras lanzadas por el deseo se encuentran en el aire, la retama está viva, arde en la niebla, habitada.